Primera y Segunda de Tesalonicenses Lección número 1 El Evangelio llega a Tesalónica Hola querido, para entender el propósito y el contenido de la epístola a los tesalonicenses es necesario primero saber en qué circunstancias llegó el Evangelio a Tesalónica. La ciudad de Tesalónica todavía existe hoy. Es una ciudad comercial e industrial de Grecia. Su población es la segunda más grande del país, después de Atenas, claro. Inicialmente su nombre era Termas, por causa de las fuentes termales que había en sus cercanías. Pero el año 315 a.C., su nombre fue cambiado para Tesalónica en homenaje a una media hermana de Alejandro el Grande. En esa época, la ciudad tenía más o menos 200.000 habitantes. Hoy, la población de Tesalónica se aproxima del medio millón. Bueno, Pablo llegó a Tesalónica viniendo de Filipos, donde por causa del Evangelio había sido encarcelado y azotado. Fue justamente en esa ocasión que sucedió la conversión del carcelero de Filipos. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos? Ya lo dije, por predicar el Evangelio. Pero el asunto es que predicar el Evangelio en aquellos tiempos era ir contra la manera de pensar de la sociedad. Era casi una ofensa a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Evangelio enseñaba que lo único que se necesita para ser salvo es creer en Jesucristo. Eso es lo que Pablo le dijo al carcelero cuando éste preguntó, ¿qué debería hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero este mensaje que Pablo predicaba iba contra la manera de pensar de la sociedad de aquellos tiempos. Porque, mira, la mayoría de las personas depositaba su confianza de salvación en el poder y en el dinero. Parecía entonces agresivo pensar de otra manera contraria a la cultura de aquel tiempo. Ahora, este problema no era sólo de los tiempos de Pablo, sino de todos los tiempos. Hoy, la manera de pensar de la sociedad es la misma. solo que nadie será encarcelado ni azotado por predicar el Evangelio. Pero los azotes serán en otro sentido. La burla, la mofa, el hacerte sentir ingenuo por creer en Jesús. Quiere decir, los tiempos no han cambiado. El ser humano continúa depositando su confianza en el poder, en el dinero. Si no lo hacen abiertamente así, lo hacen inconscientemente. Pero esa es la cultura de nuestra sociedad. Mira, ¿quieres conocer la cultura de un pueblo? Es fácil. Asiste a los programas de televisión. Lee los periódicos, las revistas y te darás cuenta de la manera de pensar de la sociedad en la que vives. entonces Verás la exaltación del dinero, del poder. Las personas hacen cualquier cosa para tener dinero, para tener placer, poder, fama. Bueno, Pablo llegó a Tesalónica herido después de la zurra que llevara en Filipos. Sin embargo, lo primero que hizo al llegar a Tesalónica fue predicar el Evangelio. Quiere decir... Nada detenía al apóstol del cumplimiento de su misión. Ahora yo te pregunto, ¿cómo sería hoy si los cristianos tuviésemos la misma actitud de Pablo con relación a la misión que Dios le dio a su iglesia? Quiere decir, si estuviésemos dispuestos hoy a continuar predicando el evangelio a pesar de las dificultades, a pesar del terreno, a pesar de, de, de la dureza de los corazones, ¿cómo sería hoy? ¿Tú crees que ya habría terminado la predicación del Evangelio? Para entrar a la segunda parte de este estudio necesitamos leer necesariamente Hechos capítulo 17, versículos 1 al 3. Dice, Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo, volvió discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En estos tres versículos encontramos bosquejada la metodología de Pablo para presentar el Evangelio. Mira, primero, él iba a donde las personas se encontraban. Él iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque en las sinagogas se encontraban los judíos. Y aunque Pablo había sido llamado para evangelizar a los gentiles, nunca dejó de lado su responsabilidad de evangelizar al judío primeramente y también al griego. En segundo lugar, Pablo hablaba con las personas de lo que a las personas les interesaba. ¿Y qué les interesaba a los judíos? Bueno, si en aquellos tiempos quisieses que ellos dialogasen contigo, tendrías con toda seguridad que hablar del Mesías. Pues entonces, eso es lo que Pablo hacía. El texto dice, exponiendo por medio de las Escrituras. Quiere decir, los judíos creían en el Torá, en la Escritura de aquel tiempo. ¿Por en el Antiguo Testamento. Y Pablo abría el Torá y les probaba que el Mesías que ellos esperaban era el Cristo a quien ellos habían crucificado. Vuelvo a citar el texto que ya leímos. Exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Este verbo padecer inmediatamente los llevaba o llevaba la mente de aquella gente a Isaías 53 la profecía mesiánica más elocuente del Antiguo Testamento, que presenta al Mesías sufridor que fue llevado al Calvario como un cordero es llevado al matadero. Ahora, querido, lo que me impresiona de Pablo es la sabiduría que Dios le daba para aproximarse de las personas. Y él se aproximaba con temas que a las personas les interesaba. Él no discutía temas controversiales, Los judíos entendían el tema de los sacrificios perfectamente. Sacrificios de corderos. Entonces, de manera simple, Pablo les mostraba que todos los corderos del Antiguo Testamento habían sido solo un símbolo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay algo que necesitamos aprender, es el método de Pablo al aproximarse de las personas. Querido, cuando... Dialogas cuando quieras presentar a Jesús a las personas. Toma primero temas que no son temas de discusión. Estudiemos primero con ellos los temas comunes, asuntos que a las personas les interesa y que en parte están de acuerdo con nosotros. Y a partir de allí es que podemos presentar las verdades más difíciles de entender. La tercera parte de este estudio, aquí veremos cómo es fácil para el ser humano confundir las cosas. En el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias a un Mesías glorioso, victorioso, deslumbrante. Como por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, mira lo que dice. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Te das cuenta? Aquí se habla de un Mesías rey. Sin embargo, en otros pasajes se habla de un mesías sufridor, como en Isaías 53, capítulo 53 y sí, versículos 2 y 3, dice: Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él ni esplendor; lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos, despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira, ¿cuál era entonces la actitud de los judíos delante de estos dos tipos de declaraciones bíblicas? Primero se habla de un rey, después se habla de un siervo sufridor. Bueno, los judíos que creían que se hablaba de dos personas diferentes y muchos inclusive aplicaban la figura del sufridor al propio pueblo de Israel que durante el exilio había sufrido mucho. Pero ellos esperaban un Mesías victorioso, conquistador, guerrero, rey, que los librase del poder romano y que los hiciese de nuevo una nación gloriosa. Ellos no percibían que los dos textos, los que hablaban del rey, Mesías victorioso y los que se referían al Mesías sufridor los dos textos hablaban del mismo Mesías pero en dos momentos diferentes el Mesías sufridor era el Cristo que moriría en la cruz del Calvario para expiar el pecado de la humanidad y el Mesías victorioso rey deslumbrante era el Cristo victorioso que regresaría a la tierra para llevar a sus redimidos con él ¿sabes? ¿sabes? El peligro que todo estudiante de la Biblia corre es el sacar conclusiones con la lectura apresurada y aislada de un solo texto. Para entender lo que la Biblia o el espíritu de profecía dicen sobre cualquier tema es necesario leer todos los textos que se refieren a determinado tema. Solo así se puede llegar a una conclusión equilibrada. Si los judíos hubieran hecho eso en los tiempos de Cristo, lo habrían aceptado. Pero infelizmente ellos solo esperaban al Mesías Rey y no al Cristo sufridor. En la cuarta parte de este estudio vamos a comparar dos textos. El primer texto presenta la declaración de Pablo a los tesalonicenses. Y ese texto es Hechos capítulo 17 versículo. Versículo 3, voy a leer. Dice, Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Bueno, este es el primer texto. Ahora vamos a leer el segundo texto. Es Lucas 3. Capítulo 24, versículo 26. Dice así. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora yo no sé si te has dado cuenta. Percibe la expresión. ¿Era necesario que Tanto Jesús, que hablado, habló en Lucas, cuanto Pablo, que habló en el primer texto que leímos, Usan la misma expresión, era necesario que, y se refieren al sufrimiento del Mesías antes de recibir la gloria. Sin duda ninguna Pablo, que era un estudioso del Antiguo Testamento, había encontrado, había descubierto, que en la experiencia de los hijos de Dios, el sufrimiento viene antes de la gloria. Así fue con José, que sufrió. Fue despreciado, vendido como esclavo y encarcelado antes de transformarse en el ministro de economía y finanzas de Egipto. Así también fue con Moisés, con Daniel, con el propio David. Todos ellos padecieron antes de recibir la gloria de esta tierra. Con Jesús tampoco fue diferente. Él subió en silencio la cuesta del Calvario. Murió sin reclamar, entregó su vida como un cordero para salvar al ser humano y tener después la gloria de ver a sus hijos rescatados de la muerte eterna. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente contigo o conmigo? Oh, querido, no te desanimes si en estos momentos estás pasando por el valle de la sombra y la muerte. Los mejores momentos están reservados para ti. La hora de tu gloria se aproxima. ¿Pero cuándo? Ah, no desesperes. No te impacientes. A veces, cuanto más oscura está la noche, más cerca está el momento de que aparezca el sol de un nuevo día. Solo pídele fuerzas al Señor para que las sombras del dolor y del sufrimiento no ahoguen la esperanza en tu corazón. El tema de la quinta parte de este estudio es la universalidad del mensaje de Cristo. El mensaje de salvación no se limita a un solo tipo de personas. No es solo una nación, ni solo una raza. El mensaje de salvación no es solo para un pueblo. En el Antiguo Testamento era verdad que Dios tenía su iglesia y esa iglesia era el pueblo de Israel. Cualquier persona podía salvarse, pero tenía que formar parte del pueblo de Israel. Ahora, en el Antiguo Testamento no era sólo un pueblo o una nación, era también Israel, la iglesia de Dios en esta tierra. Pero ese pueblo fue esparcido por causa de su desobediencia y el Mesías vino al mundo para juntar de nuevo a su rebaño esparcido, pero infelizmente a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, No por causa de esa insensatez del pueblo judío podemos decir que Dios descartó a los judíos de la salvación. No, no, no. Los judíos siguen siendo hijos maravillosos de Dios y necesitan de Jesús como cualquier pecador y recibirán la salvación si aceptan el sacrificio de Cristo en su favor. Por eso es que Pablo predicaba primero a los judíos, pero también al griego. Esta expresión pero también al griego, es elocuente. Dios sigue teniendo una iglesia, y esa iglesia está formada por todos los que aceptan a Jesús como su Salvador. En el principio, esa iglesia empezó a ser formada por todos los judíos que aceptaban a Jesús, y también por gente de otras naciones que aceptaban a Jesús. Así fue formada la iglesia de Tesalónica. Había judíos convertidos. Y también griegos convertidos Había hombres también esclavos Había ricos y también pobres Había nobles y también plebeios ¿Qué nos enseña esto? Que la iglesia de Dios hoy Es una gran familia Y que necesitamos aprender a vivir Como la gran familia que somos Aceptando nuestras culturas y costumbres diferentes Pero conservando la unidad de la doctrina Y de los principios Alégrate, tú eres parte de esa grande familia mundial que se prepara para recibir a Jesús en gloria y majestad. Que Dios te bendiga.